Es un honor para mí que haya decidido asistir esta noche. Por su expresión de horror y desconcierto, puedo advertir que ha leído la carta que hace unos meses le envié y que ahora sostiene entre sus manos temblorosas. Estimado, lo expresado en esas líneas resulta tan verdadero como la añoranza que ahora agrieta mi carne ni la obscenidad, que tantas veces me ha liberado con sus grotescos monólogos acerca de lo patético del amor, ha tenido el valor de hablarme. Esa carroñera manifestación del deseo que arremete la debilidad del corazón ha sido cobarde esta vez. Y así, en este estado de descomposición que usted observa, permanezco. Usted me ha preguntado por qué la extraño. ¿Por qué ahora? Ella me hizo la misma pregunta pero no supe responder. Y de pronto, como una descarga eléctrica, de esos aparatos que utilizan para devolver el pulso, de esa manera tan brusca, se encontraba nuevamente, frente a esos ojos que la esquivaban, sin reparo, ni pena. Sin embargo, y a diferencia de usted, que ha quedado en silencio, ella me ha ofrecido algunas palabras. Tal vez, más de las que esperaba, de las que merecía. Sé que, cualquier otra mujer, y podría presentarle alguna que he conocido, se hubiese echado a reír y largado del cuarto. Esto último no es una suposición. Pero sé que ella, ha sido afectada por la cualidad que separa a la criatura del hombre. Consideración. Mientras que, en mí, esa clase de sentimiento nunca tuvo el descaro de intentar corregir mi naturaleza. Sin embargo, ahora que estoy envejeciendo, ha salido a buscarme y no tardará demasiado en encontrarme. Estimado, que usted haya aceptado venir esta noche, es una aserción de ello.